Bueno, ya estamos en contacto con Santiago Amrein, de Artistas de la Papa. Buenas tardes, Santiago. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, Juan Pablo. Es... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para vos, Santiago. Sabemos que, que, bueno, que hay un grupo de artistas que es, manifiestamente están preocupados, pero también atravesados, Santiago, decime si me equivoco, por la situación económica que está generando en tantos trabajadores y trabajadoras, Esta situación de la pandemia, ¿no? La imposibilidad Estamos de... los contra atravesados. <risa> o sea, yo por lo menos que soy muralista no puedo salir a pintar. Claro. Y claro. hay muchos artesanos, que, artesanes eh, que, tienen, que tienen a la feria, no pueden ir. Otros eh, que tienen cocinas, eh, porque la cocina también es un arte. Eh, hay gente que tiene diseñadores, que tienen eh, locales de ropa y otras cosas que no pueden abrir. Claro, claro. Entonces, armamos ese grupo como para al menos mostrar lo que hacemos y eh, a ver si sale algún comprador, o también hay gente que hace bastidores, hay gente que, que nos vende la materia prima, ¿no? Pues como nuestros propios proveedores también. Están afectados, así que también están, están en el grupo. Claro, claro, ahí está. Y bueno, por ahora, Santiago, ¿es un grupo eh, como de Facebook, nada más, o es un grupo de voluntades que también tienen pensado trabajar en un colectivo más adelante, ver qué pasa con esta experiencia? Mostrar, también no solamente venta como que también es para mostrar es como un centro cultural eh, que hay músicos hay, hay videoclips hay de todo y la verdad que se armó algo re lindo porque eh, poder, yo subí unas imágenes y que nos inspiraron a, a, a varias gente y dijeron ah yo quiero pasar yo también quiero hacer esa foto yo soy fotógrafo quiero sacarla y así entonces cuando termine la La cuarentena parece que, era, que vamos a hacer como algún colectivo, vamos a hacer algunas actividades juntos, o sea, es, es un grupo de artistas y entonces surge, surgen ideas y surgen cosas. Muy bien, enseguida entraron átomos en colisión, podríamos decir Santiago. Sí, me eh, parece que hacía falta eso porque o sea, había un grupo pero hay eh, que crear que ahora se volvió más institucional, más eh, más, más directa con los profesores, y eso entonces faltaba un grupo eh, de artistas, claro, claro porque además institucional del CREA, que está buenísimo, ese grupo yo participaba bastante mostrando mis obras y todo, pero um, ahora con clases, se volvieron virtuales y ese, ese grupo se volvió como más institucional. Claro, pero de todas maneras les sirvió como base para lanzar este grupo donde hay otro montón de voluntades, Santiago, si no entiendo mal, este, por, empujados por la necesidad, empujadas y empujados por la necesidad de hacer el mango de, de cada día, este, están encontrándose entonces con mucha energía y con mucho material. Eh, parece que, bueno, podría resultar entonces de, de una situación totalmente inédita Santiago, la verdad que es esto es sacado de un libro no sé si coincidís con nosotros de una novela este, surge, bueno, surgen un montón de, de nuevos horizontes y de una posible propuesta grupal que nosotros en el arte estamos en un lugar beneficiado, bastante beneficiado porque, o sea, yo dije, eh, crisis es igual oportunidad, <risa> Y, y como artista tenemos como mucha creatividad para poder salir adelante. Y además, en la crisis, lo último muy que se tiene es el arte. Muy bien, ahí está. Y ahí, unidos todos, ahí en ese grupo, vamos a poder salir adelante. Si no estamos unidos, no vamos a poder generar nada. Muy bien. Eso es lo importante del grupo. Muy bien, muy bien. Y como, como ha pasado en otros momentos de la humanidad, frente a grandes crisis, como decías vos, aparece el arte... Surge como si nos estuvieran agarrando con una morsa o con algo parecido, se nos empieza a brotar algo, alguna materia, Santiago. La... No sabemos cómo, pero los artistas podemos mover el mundo. Muy bien, Entonces, muy vamos bien. A... Muy bien, muy bien. Seguramente en estos días, Santiago, vas a estar enterándote, nos vamos a, eh, a enterar de que de alguna forma más o menos formal van a empezar a aparecer ayudas para este colectivo también. Digo, desde el Estado, en algún, en algún nivel municipal por ahí ya se está hablando de que la actual gestión de la Intendencia Santa Roseña este, podría hacerse eco del reclamo de tantas artesanas y artesanos, de manualistes... Y ahora también de este colectivo, ¿por qué no?, este, que siempre vemos a los que nos encontramos muchas veces en las ferias. Esperamos que, Santiago, esto sea... Este, le queden pocos días por delante y que, que, que bueno, que se les haga posible eh, conseguir un mango, conseguir este, eh, mostrar o colocar alguno de los trabajos que realizan periódicamente. Vos, este, bueno, no sé, contanos algo más o... o O hacete una reflexión, si te parece, para cerrar este breve encuentro que, que se va a repetir seguro. Dale. Porque somos eh, artistas y necesitamos público que nos vean, que nos pongan me gusta, que compartan la página, el, el grupo, y mmm, si alguien quiere comprar algo, también pueden comprar, y quiero invitar a, a todos los artistas que artistas en en general, o sea, de músicos, comunicadores, eh, diseñadores, paisajistas, eh, ay, no se me ocurre porque eso, Ceramistas. ceramista o sea, a, a toda gente que, que se lo ocurra que está haciendo algo, además a Mateo, que ahora por estar encerrado en su casa, se le dio por hacer algo, eh, también que lo puedan compartir y participar, porque es para todos la comunidad de la Pampa. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras esta, esta conversación, nuestra charla, Santiago, se vaya a poner en, en conocimiento de nuestra audiencia y al alcance a través de la página de Radio Carmes, también vamos a estar compartiendo entonces la fanpage de este grupo de artistas de la Pampa. ¿eh? Hay comunicadores, así que también están invitados ustedes. Muy bien, muy bien. Muy bien. En parte sentimos siempre que lo que hacemos es un arte, Santiago, pero bueno, es una cosa también que tiene un, un costado comunitario en Radio Carmes, así que se siente también como una cosa este, bien humana lo que hacemos que difundir buenísimo, buenísimo nosotros estamos agradecidos con vos Santiago y bueno, te invitamos a seguir en contacto para seguir reflejándole a la audiencia el vivir de artesanos, de artesanas y de artistas y de toda la actividad que tienen que hacer para sobrellevar esta situación muchísimas gracias bueno, gracias a vos hasta pronto